Alaba, o jaiotz rastaina. Alabatu. Esta señora de pizza ofestia ras ras se lo va dápate, errataillo, okay. Estaba chamando pila.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 Bueno, gabon, okey, te riego caldo para estilo minimalista ninguno de u. Es gaude. Kaixo, kaixo. <gülüyor> oye, oye manifístate. <gülüyor> <gülüyor> bueno. A ba, Gabo Berriro ere venezolari buruz itzeingen go lehenengo orduan eh biaste pasa diar Mikeleta David de Kinari tu güñela, de no penchatzen en zituztela mehatua mehatua gozatu eta erratuta ginen. E, larun batean berri larri eginez ginen, uinen Karakas bombarratzen aizien Gero jakin genuen Zilia Flores diputatua Eta bere senarra Nikolas presidentea baitu zituztela Eun bat persona erailt zituztela Errealitateak e, gordinki erakutsi zegun e, Bizitugun errealitete virtualaren gezurrak Hemenez dago legerik, nahikoen indarra bat aukazu, Demokrazia, imperioari baleagarria zaion bitartean da balikoa Eta batz ere, pentsatzen duguna imperioaren edabideak mondatzen dutela. Benezula e, aspaldi dago imperioaren jomuan, inoizatzen dut hartu herri batek duintasun oso zargi eta ozen esatia bere bidea beraiek bakarrik erabakiko dutela, bere herriaren abazaz, aberastasunak beraiek nahi duten bezala erabakiko dituzela, eta bide propioa daukatela bere herrian justizia eta bizitza oso eta duin bat garatu alizateko. honetan, Zortea izan dugu, benatzolako lagunak izateko, edoan bizetako iskaldunak, eta beraiekaz azaldu diguten nola zen herria lehen, eta nola aldatu zen irautzarekin. Nola alfabetatu zitu ziren milioika persona, nola aldu zen osasun sistema, ezkuntza publikoa, lehen erabatua, erabat abandonatua zegon jendeari, nola ahaldun diren lehen marginazioan bizi zirenak. Hori denaz da nahikoa izan ordea, hemengo jende askorentzat. Ezaki garaia den ez, honeeta zitza egiteko. Meina batzuk memoria daukagu eta badakigu urte askotan hemendik ezzaioola kasurik egin men zegoen herri bati. Edo goitik be beher begiratzen zitzailola ez baitzen nahiko puroa irautza hori. Hemendik lezioak emateko izioan begina bezala. Ez zuen hiudidia onna ematen Venezuela hitz egiteak bere alde jartzeak. Eta audena metatu da. Urte askotan irentsi dugu, eskuin muturretik saldu diguten diskursua ditadura batumenzan, gizaizkuibideak ez zituzten errespetatzen, ezzegoen askatasuik, haut eskundeak ez garbiak, aktak erakutsi esaten zuen baten batek. Eta horrela irekitzen zaio bidea gero datorrenari. Jokoa ezagutu bergo nuke honezkere Euskal Herrian guri askotan egin zegouten. Egineek helburuak markatzen zizkion ettari egunkariak finantzatzen zuen erakundeaz da Erasoa ez baiida bombekin hasten. Erasoa hasi aurretik marko mental bat eraiki behar da erasoa justifikatzen duena. Urtean pasa dituzte kriminalizazio diskurso horrekin. eta eza bukatzen bonen hotsak isitzen direneak. Larun batean Gerra meditiko bota hasi zen irautza botatzeko. presidentea presidente esaldu zutela gobernuko bestekido batzuk, bere buru entregagatu zuela, eta erasoa bat zela beneetakoa Guillermo Cia Argentinarrak horrela idatzi du astentan. Trump vende carne podrida, pero no faltan carroñeros que se nutren de ella para desparramarla. Le creen a un sujeto que ha demostrado ser un estafador, un golpista, uno de los apoyos del genocidio de Palestina, y que está esquivando en su propio país acusaciones por pedofilia. De estos carroñeros hay de toda la haya. Los que ganan espacio en la prensa burguesa con sus argumentos supuestamente independientes y los que, como perros garroneros, solo preguntan públicamente apuntando a las mismas incertidumbres que trata de promover el imperio Txabistak askotan esaten dute dudarez trahizion eta horrelako gauzen atik esaten dute dudauriak ez direlako utxetik agertzen maizik eta imperioaren estrategiaren parte direlako eta horretarako erabiltzen dituzte dabide eta sare guztiak herria desmobilizatu eta beraik berriro ere kontrola hartu alizateko gure aldetik hot ematen jarraituko dugu Ben Venezuelaolako lagunei. Hori bai dagoain tokatzen dena, beraiek hitz egea eta guki zitza. Hamaitzeko e, berrigorrezkoa da Kuitatzea. Iraganeean egin bezala berriro erakutxe bai dute internazionalismo ez dela hitz gutsa, eta beraien konpromensua odololarekin ordaintzen dute. Hogeita hamiku batarrittzenen larun batean Venezuela defendatzain La noche respiró Tu suerte Hombre De buen destino Y hay luces Puestas en Camino Hombre sin muerte La noche respiró Suerte Hombre De buen destino Y hay luces puestas En camino Bueno, ba, barkatu, barkatu berazagatik, baya, zarrera <risa> nola baiteen bertan Huen e, e, dela magustegun lehenai patu dut Mikel Leuke genuela e, Berenzura bizi den Euskalduna Eta berri bere bat bidali digu Larun bateko egoera eta bizpenak eta nola, nola bizitzen duten Zultzanean sartzen dugu hola buenas según total saludos desde desde caracas eh, bueno pues os paso un poquito la, la información de cómo están las cosas por aquí eh, la bueno la situación está está tranquila en venezuela en caracas particularmente que es donde ocurrió todo el tema el secuestro del presidente bombardeo bueno hubo bombardeos en algunos otros lugares pero pero no bueno, Eh, la mayor parte fueron aquí la situación es tranquila pero bueno con la calma con un poquito de tensión porque porque realmente no solo viendo la situación venezolana sino la, la situación mundial eh, pues está todo que parece que está complicado eh, con los robo de barcos a Rusia, secuestro de tripulantes de barcos eh, la, el lío que le están pretendiendo organizar a irán eh, bueno etcétera ya, ya sabéis eh, cómo está la cosa entonces bueno pues, eh, preocupación eso no solo lo que lo que puede ocurrir aquí sino lo que lo que pueda pasar de, a nivel mundial pero bueno centrándonos aquí en, en venezuela hecho la, la caracas está está tranquila sigue es principios de enero entonces la eh, Todos los años es así, la ciudad está como a medio gas, eh, tiendas medio cerradas, porque todavía la gente en estas épocas suele estar de vacaciones, ahora son las vacaciones como las más importantes del año. Entonces, bueno, la ciudad sigue como a medio gas, con comercios cerrados, con poco tráfico, pero bueno, hay hay transporte público, hay camionetas, busetas, hay metro, hay de todo eh, para poder moverse, eh, o sea la vida se puede hacer de, de forma normal, eh, supongo que el, el lunes ya empezará ya una normalidad ya total dentro de, la, de lo que se puede hacer en un país que está recién bombardeado y con su presidente y su y la mujer del presidente secuestrados y eh, más de 100 muertos por, asesinados por Estados Unidos. Eh, Eso. respecto a las calles eh, pues ha habido movilizaciones todos los días del, del chavismo eh, saliendo a la calle a reclamar eh, pues soberanía autodeterminación que te devuelvan a, a tu presidente etcétera eh, lo que está reclamando el chavismo que lo dejen eh, seguir construyendo su, su país de la forma que, que habían decidido lo bueno, que decidieron ya hace más de 25 años en eh, eh, las ha habido las movilizaciones eso, han sido marchas más masivas eh, en un formato pues va todo el mundo que quiere a las marchas pero se convocan como por sectores el martes fue marcha de mujeres eh, el miércoles de comunas eh, eh, están es que eso como por sectores eh, jues y viernes han sido bases de mm, eh, pueblos indígenas eh, ayer fue juventud pero bueno participa todo el mundo en las marchas pero luego el protagonismo en las tarimas en los discursos lo da lo da ese sector eh, y reclamando eso reclamando la paz que es lo que pide venezuela eh, y, y, y, y el respeto a, a su soberanía que ha sido violada brutalmente y, y que por parte del mundo, bueno, pues ha habido países que, que han condenado, otros que han, que han apoyado el, la salvajada de Trump, pero, pero eso, pues solicitando también eh, solidaridad internacional y que, que en el mundo se empiecen a mover cosas para, para frenar a esto que está ocurriendo eso como como decía antes, no es solo a nivel Venezuela, es es un problema global que cuanto más tarde se le cuenta el mundo de lo que está ocurriendo o más tarde trate de ponerle freno a esto, pues pues va a ser peor. Luego, bueno pues eh, más allá de, de las marchas eh, cosas que han ocurrido bueno el, el gobierno sigue trabajando el gobierno el mismo gobierno chavista de la, con la nueva presidenta eh, se empiezan a moverría temas eh, pues en la asamblea nacional que se está reuniendo eh, el país tiene que seguir funcionando eh, con la normalidad que se pueda A la vez, eh, bueno, eh, ver qué se puede hacer con Estados Unidos. Yo me imagino que estarán tratando de negociar. O sea, Trump ha venido, ha, ha arrasado, bueno, amenazó, eh, a arrasado. Todo esto, claro, ya sabemos después de años... Eh, agrediendo también o sea no es esto la primera agresión que ocurre si sí la más grave pero son 25 26 años eh, de, de agresiones continuas en diferentes formatos pero pero en este contexto actual pues pues viendo que Trump lo que quiere es petróleo en estos momentos más eh, lo que sea que se le ocurra que pueden ser los minerales que hay aquí no ha hablado de eso pero bueno puede que estén en En, bueno, sí, los ha nombrado alguna vez, creo yo, pero pero bueno, también lo, lo que más ha dicho que es petróleo, eh, bueno, certificando que, que es un ataque por petróleo, no es por nada más, no es por democracia, no es por narcotráfico, eh, no es por nada de eso. Eh, el tema son los, los recursos que tiene Venezuela y pues Venezuela, supongo, o sea, estará tratando de, de ver qué es lo que quiere exactamente y qué es lo que pide para dejar... ...el país que siga funcionando como... ...como... ...como pueda... Eh, ...o sea... ...obviamente la... ...la violación de la soberanía es total... ...pero... ¿Pero qué otra que es cosa queda queda hacer eh, escuchamos a veces o sea a veces hay posturas ultra izquierdistas o ultra revolucionarias de gente que no está aquí exigiendo firmeza y, y diciendo que él si la presidenta está traicionando porque está ofreciendo sus recursos a Estados Unidos pero pero es que él el, eh, el no hacerlo implicaría que tal vez eh, estuviese el país eh, destruido completamente y nosotros muertos, entonces, o sea, el, lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es tratar de proteger eh, el máximo de vidas posibles, viendo que al final eso ni si te opones radicalmente a lo que te están exigiendo eh Tampoco nadie, ni esos ultra revolucionarios eh, puristas, ni eh, la mayor parte de los estados eh, van a hacer nada por ti. Entonces, eh, lo que queda es seguir buscando diálogo, que es lo que Venezuela siempre ha ofrecido. Eh, sabes cuando volvió del golpe de estado, ofreció eh, que le habían dado contra él, volvió eh, ofreciendo... Mm, perdones y, y ofreciendo diálogo, eh, después y maduro en el contexto de todas las agresiones que, que han tenido, eh, atentados contra sus vidas, etc., siempre lo que han ofrecido es tanto a la oposición eh, venezolana, que está dirigida por Estados Unidos, como directamente a los Estados Unidos, lo que han estado ofreciendo siempre es diálogo, diálogo y negociación y... y, y y ofrecer, sí, los los recursos de este país a cambio de un pago justo es lo que así deberían funcionar las cosas, con, con acuerdos justos eh, bueno, pues lo que hace el, el gobierno en este momento es lo mismo, seguir ofreciendo diálogo para pues para tratar de, en este caso de, de salvar al país eh, ¿en qué resultará esto? pues difícil difícil de decir pero pero bueno esperemos que que esas negociaciones lleguen al mejor punto posible eh, y, y que, que se pueda seguir funcionando sí agredidos eh, tal vez robados expoliados pero pero que el país pueda seguir al final se está en este país se está construyendo un proyecto bonito interesante eh, las comunas el socialismo del, del siglo 21 y, y bueno Eh, tratar de seguir haciéndolo eh, habrá que seguir organizándose para contraatacar más fuerte y pues sí, pero, pero desde luego que no puede ser solo este país el que lo haga eh, tendrá que ser algo eh, pues más grande para, para poder responder a eso eh, esa, esa es más o menos la lectura que tenemos por aquí o que tengo de problemas, bueno, luego otras cosas que hemos visto movimientos de ayer liberaron a, a no sé, dicen que como 2000 presos eh, bueno, el gobierno está haciendo gestos pues para, para intentar calmar la situación eh, da rabia que liberen a, a toda esa gente que son delincuentes que, que han matado, que han intentado matar, que seguramente a partir de hoy estén por el mundo hablando mal de este gobierno hablando de la dictadura hablando de de todo pero pero que al final son son gente que en gran parte de ellos son son fascistas que, que estarían felices de que de que nos vuelvan a bombardear y e incluso que nos matasen y de que la, la parte chavista de, de este país desapareciese entonces bueno pues da rabia que, que estén libros pero se, se entiende completamente eh, posiblemente no había no había otra opción y esperemos que sea para para bien del país lo que les pase a ellos pues nos da igual que vivan en donde a donde hayan llegado y y que molesten en ese país en esos países ya ya se va dando cuenta la gente donde donde llegan esa cantidad de ultraderechistas en, a todos los países del, del mundo lo que están generando es es problemas no me refiero por supuesto a a toda la migración venezolana que ha habido, que al final, le, por culpa de, del bloqueo, de las sanciones, de las agresiones, la situación económica ha sido dura en este país y ha habido gente que, que ha tenido que salir para, para buscarse la vida, pero pero sí hay una parte importante, esa que ha celebrado que, que se bombardease este país, que muriese gente, que exigía, celebraba primero creían que habían matado a Maduro y lo celebraban, después el secuestro también lo han celebrado. Eh, bueno, esa gente lo que lo que está generando lo que va a generar en los lugares que está es es problemas eh, de todo tipo, pero uno de los principales es el El golpe a nivel electoral que se puede dar en algunos lados eh, pues gracias a sus votos por ejemplo así de simple luego más allá es que también se estén organizando fuera en grupos fascistas igual que lo hacían aquí y, y generar en otros problemas pero pero bueno eso pues es lo que lo que comentaba antes eh, hay que comentar hay que organizarse no solo aquí sino sino en todos lados para para frenar esto Bueno, pues esa es más o menos la situación, la que se ve, la que la que entiendo eh, Aquí seguimos en, en Venezuela eh, Para cualquier cosa que, que queráis, por aquí nos vemos Y ánimo a seguir movilizándoos por allí que, que llegan todos esos gestos, todas esas cosas que, que ocurren por el mundo Concentraciones, eh, eh, carteles, manifestaciones eh, Llegan aquí y, y se agradecen Un abrazo. Suena mano panita, baila son de nuestra pista, vamos a volver a ganar. Suena mano panita, baila son pista, a volver a ganar. Bueno, ha ido sonada Mikel y esquer perari. Está hoy comentató eh atzaldeko zaspetan concentración eh Honda, reconparantzan eh bueno, bilduea Venezuela herriari elkartasuna el Cartasuna jarriko ditugu bertan nahitu dugu e, e, gazten PVko gazten audio bat eta gero aituko dugu eh Elena Cabello e, konsularen eh hitzak bukaeran aurrera Hermanas y hermanos dignos revolucionarios Me dirijo a ustedes con la voz templada por el acero de la resistencia y el corazón latiendo al ritmo de un tambor que no reconoce el descanso. Desde esta Venezuela heroica recibo primero un saludo solidario, fraterno, combativo, antiimperialista, antifascista, feminista, pero profundamente chavista al valiente pueblo vasco, ejemplo de solidaridad y resistencia histórica. Su apoyo nos recuerda que las luchas de los pueblos no conoce fronteras y que la dignidad se defiende siempre en colectivo. Aquí su servidora, Jacqueline Dávila, militante activa de la juventud socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela. El pueblo venezolano está en la calle y la historia nos observa. Llevamos siete días de movilización ininterrumpida. Un río humano que ha decidido desterrar el miedo para defender el proyecto bolivariano. Esta furia bolivariana se crece ante la indignación. El pasado 3 de enero, el enemigo cruzó todos los límites al profanar nuestra zona de paz, un acto vil que pretendía herir el alma de la nación, pero que solo logró encender la llama de la rebelión popular. Frente al asedio criminal del imperialismo que intenta asfixiar nuestra economía, pisotear nuestra soberanía y violar nuestros espacios sagrados, Venezuela responde con conciencia y dignidad. No es solo resistencia, es una ofensiva popular por la justicia, Desde cada barrio y cada comunidad, cada comuna, nos mantenemos firmes exigiendo la libertad del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama diputada Cilia Flores. Que lo sepa el mundo, la profanación de nuestro suelo no quedará impune y mientras ellos no estén libres, la lucha de este pueblo no descansará. Su libertad es nuestra victoria. Compañeras y compañeros, la solidaridad internacional no puede detenerse. Un ataque contra la revolución bolivariana es un ataque contra la soberanía de todos los pueblos del mundo. Y hoy, el imperialismo norteamericano ha osado profanar esa delgada línea y violar nuestra zona de paz. Por eso llamamos a mantenernos activos, movilizados, unidos en la defensa de la justicia y la autodeterminación. Recordemos siempre a nuestros mártires, que entregaron su vida por la patria y por la esperanza, con nervios de acero y con la frente en alto con su ejemplo en el corazón reivindicamos hoy la libertad y el regreso a casa de nuestro presidente obrero Nicolás y de nuestra diputada Cilia Flores. Que viva la solidaridad internacional, que viva la resistencia de los pueblos y que viva la revolución bolivariana. Nosotros y nosotras siempre venceremos. los que tenemos que agradecer hasta el infinito todo lo que ha hecho Venezuela por Euskal Herria, pero ahora tenemos aquí con nosotros a la cónsul Aglena Cabello Y ella va a decir unas palabras unas palabras de agradecimiento en nombre del pueblo de Venezuela ese pueblo que en estos momentos está en resistencia y que se niega a doblegarse ante un imperio que tuvo la osadía de cometer uno de los crímenes más grandes que puede haber que es bombardear un pueblo que estaba en su descanso nocturno sin aviso sin ni siquiera esperarnos, que bombardeó zonas civiles y militares, que se llevó secuestrado a nuestro presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada cilia Flores. En nombre de ese pueblo combativo, de ese pueblo revolucionario, de ese pueblo que está dispuesto a entregar su vida por seguir en libertad, por mantener su soberanía, por defender su independencia, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por darnos esa fuerza que necesitamos de los amigos, de los camaradas, del pueblo, de ese pueblo aguerrido que está aquí, hoy presente. Muchísimas gracias. a Venezuela! ¡Gora! En tu día con las vidas construimos tu canción Con las vidas construimos tu canción que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz madre necesitamos de tu arroz madre ya no estás triste la primavera volverá madre con la palabra libertad madre los que no estemos para cantarte esta canción madre, Recuerda que fue por tu amor, madre, en tu día. Padre patria y madre revolución. Madre en tu día, por nunca tus barren minas deja y Bueno, ahora me, me paso a castellano, eh, le tenemos a Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano. Carlos. ¿Qué tal? Oh, bienvenido, compañero. Bien. ¿Qué tal estamos? Muy bien, aquí estamos, palpitando todo lo, lo que está ocurriendo. Vale. Eh, queríamos hablar contigo, eh, has hecho un par de vídeos esta semana de refiriéndote a más que los acontecimientos en sí, que más o menos ya los conocemos, a, a esa guerra cognitiva que han desatado después de la, del ataque de los gringos sobre Venezuela. Y igual nos explicas un poquito con lo, que, lo que decías en esos vídeos. Bueno, eh, fundamentalmente eh, tratar de combatir eh, esta campaña de desinformación, de confusión, de tergiversación de lo ocurrido, que eh, empezó inmediatamente después que eh, el presidente Maduro y su compañera Silvia Flores fueran secuestrados. Apenas se produjo el secuestro, ya empezaron las versiones encontradas sobre qué era lo que estaba pasando, y se llegó a decir, eh, y esto es lo más grave, ¿verdad?, se llegaron a decir barbaridades, barbaridades de todo tipo, incluso contaminando... Nuestra propia gente O sea, cuando hablo de nuestra propia gente Digo a la gente del campo popular Que eh, No puede caer en, eh, Como yo lo decía En una nota que escribí esta semana también Nuestra fuente de información No puede ser Donald Trump La fuente de información Tiene que ser los medios eh, Ligados al proceso revolucionario Los medios alternativos Que están ligados a ese proceso Y canales como telesur pero no podemos basarnos en las sara eh, la de mentiras y deslocadas de eh, palabras que permanentemente dice donald trump que a las 6 de la tarde dice una cosa a las 8 dice otra a las 9 bombardea a las 10 y, y así estamos eh, mañana en vado de eh, méxico pasado en vadoenlandia eh, y mucha gente nuestra Eh, lo digo porque nos consultan permanentemente y yo lo decía, estamos recibiendo un montón de gente que nos llama, que nos dice pero es verdad esto, verdad lo otro y es como que se sembró la duda y esto es guerra cognitiva, esto es guerra es utilizar las redes, nosotros lo hemos visto en Argentina también como como Milay pudo ganar una elección entre otras cosas gracias a al manejo de las redes y de los trolls y todo demás. Y bueno, acá acá eh, no solamente se manejan la redes, sino que también se le llega a creer a Donald Trump las cosas que dice. Y el proceso revolucionario en ese sentido fue muy claro, el gobierno eh, aseguró eh, el hilo constitucional. Eh, en todo el país del mundo, cuando el presidente no está, asume la vicepresidenta o el vicepresidente, Eh, pero se llegó a dudar, y se sigue dudando todavía, de Darcy Rodríguez, porque no la conocen, porque no saben ni quién es Darcy Rodríguez, eh, quienes la critican, eh, que es una mujer que tuvo desde el principio con Hugo Chávez, desde el principio con Nicolás Maduro, que recordemos el papel impresionante que jugó Darcy Rodríguez cuando era eh, canciller, enfrentándolo, y yo lo recuerdo muy bien porque yo estaba en Argentina en ese momento enfrentándolo a, a, a Macri eh, cuando Macri era el estandarte de, de castigar a Venezuela eh, por obra y gracia del presidente norteamericano de esa de ese momento eh, entonces eh, nos meten la duda en nuestras propias filas y esto es peligrosísimo eso es lo que quise decir con estos dos videos que saqué que tratemos de mirar eh, al enemigo y no estar mirándonos entre nosotros y estar descubriendo traidores donde no hay traidores. Por supuesto que traidores hay en todos los movimientos, en todos los partidos, incluso todos los partidos de izquierda, siempre hay algún traidor. Y en los movimientos revolucionarios eh, podemos hacer una lista de gente que, que traicionó en su momento y que le costó muchas vidas a esas organizaciones. Pero... No, no estar inventando eh, traiciones donde no las hay, eh, sobre todo porque estamos hablando de un país que fue bombardeado, que le ha costado por lo menos 100 muertos, que han caído peleando como tigres eh, 32 combatientes cubanos, más los combatientes venezolanos, pero que también murió mucha gente civil que no tiene eh, nada que ver en, en esos combates, y lo vimos en los videos ver la, la, las las mansiones, las, mansiones, las las residencias de eh, los departamentos, los pisos de la gente destruido, parecía Gaza en algunas partes eh, porque los civiles cayeron, eh, no, no solamente solo cuarteles, también en, en casas eh, de gente eh, civil. Y bueno, estamos hablando de eso, por eso que no hay que caer en la irresponsabilidad de estar desinformando y sembrando la duda eh, en un momento muy, muy grave para, no solo para Venezuela sino para todo el mundo estamos, eh, si miras el mapa, estamos al borde de, de varias guerras eh, permanentemente y otras que se están efectivizando y masacres o genocidios como el que está viviendo el pueblo palestino que continúa a pesar de que eh, hoy, esta semana estuvimos todos mirando Venezuela no hay que olvidar que Palestina sigue expresando cosas gravísimas vale, efectivamente en Palestina sigue pasando cosas, vale, eh, sigue pasando cosas. Eh, eh, no sé ni por dónde empezar porque esta semana yo creo que hemos vivido todos la situación que, que estabas diciendo de gente próxima que cae en, en esa trampa de, de, la, de la duda de la duda que antes se miran y que la compras Eh, vale, eh, de todas formas, eh, lo que tú decías, no ha habido un vacío de poder No sé si una de las cosas que buscaban llevándose al presidente Maduro precisamente entera Que hubiera un vacío de poder Que, hubiera, que, esa, que esa duda que querían sembrar llegar a, a los propios miembros del gobierno de alguna forma No, claro ellos eh, Vamos a empezar eh, por lo más importante que le interesa a Trump que como es un multimillonario que lo único que hace es pensar en negocio, para tener más más dinero, más dinero, más dinero, bueno, eh, ellos quieren el petróleo y quieren apoderarse de toda la riqueza de Venezuela. ¿Eso está descartado? ¿Es así? No hay otra razón para hacer lo que están haciendo para eh, que no es esta semana. Eh, recordemos que vienen haciendo un bloqueo hace años ya. Eh, vienen eh, aumentando ese bloqueo eh, con más de 1.200 sanciones, pero además recordemos que no viaja ninguna línea aérea a, a Venezuela porque Trump advirtió que si viajaban corría en peligro y fíjate que se ahora se abrió el espacio aéreo venezolano y las compañías no siguen volando, o sea, siguen pensando de que no hay que ir a Venezuela. Unas por razones... De proteger sus aviones Como dicen ellos Y otros porque eh, políticamente Están haciendo un boicot permanente A Venezuela y Después eh, eh, hubo eh, Prácticamente Cien eh, eh, muertos De las lanchas de pescadores eh, eh, Fueron Masacrados por los Barcos de guerra norteamericano Que están en el mar Caribe Y el, y el final fue esto Fue el secuestro y el bombardeo indiscriminado a, a Venezuela. Todo este es el, el recetario para apoderarse del petróleo y de las riquezas en general. Por eso Trump, eh, muy caraduramente, dice yo controlo Venezuela, eh, no nos vamos a ir más, eh, mete la cizaña con Delcy Rodríguez diciendo en, entre Corina Machado y Delcy Rodríguez, me quedo con Delcy Rodríguez porque nos garantiza la continuidad de, del gobierno, pero a la vez trabaja para nosotros. O sea, dice todas esas cosas, o las insinúa, eh, y eso genera una confusión eh, en los que quieren confundirse. Porque el pueblo venezolano, desde el primer día, estuvo en la calle diciendo lo que hay que decir. Maduro aguanta, el pueblo se levanta. Y, ...y reclamando la libertad de Nicolás Maduro y Sida Flores... ...y convencidos de que van a volver... ...o sea, ¿esto qué quiere decir? ...que el pueblo está dando una batalla por encima de todos estos eh, dubitativos... ...que muchos de ellos eh, no tenían problemas para ir a, a Venezuela... ...cuando el gobierno venezolano los invitaba, iban a los hoteles... ...comían muy bien, después volvían a su país y no hablaban una palabra de Venezuela y volvían a, otra vez a, a viajar, y esto los conocemos, los que hemos ido a Venezuela sabemos de que hay una cantidad de, de farse, farsantes que eh, se hacen los revolucionarios cuando les conviene, y después se bajan de, del tren cuando no les conviene, cuando zumban las balas o, o explotan las bombas. Entonces, el pueblo está ahí en la calle, es la garantía sí. de eh, que la revolución continúa. El gobierno está... Eh, organizado para seguir. Ahora hay más noticias, por todos los días, cada media hora hay una noticia que, que puede sorprendernos o, o, o tomarnos desprevenidos en función de, de cómo se están a, a, acelerando los procesos. Por un lado, bueno, vimos a Nicolás Maduro eh, eh, firme, valiente, sonriente incluso a pesar de la situación, enfrentando al juez Y reclamando yo soy el presidente y soy un prisionero de la guerra o sea, haciendo lo que tiene que hacer un eh, hombre eh, de eh, la talla eh, revolucionaria que tiene Nicolás Maduro y haciendo lo mismo su compañera Silvia Flores eh, por otro lado ahora vemos en las últimas horas ahora eh, la decisión de Estados Unidos y de Venezuela, de empezar a eh, tratar de volver a tener relaciones diplomáticas. Entonces yo ya me imagino la catarata de críticas que va a traer esto. Van decir algunos, pero ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo te vas a hacer relaciones diplomáticas? que Te está secuestrando el presidente. Lo que está haciendo es recorrer un camino de batalla diplomática para recuperar al presidente precisamente o sea que queremos que venezuela eh, diga voy a derrotar militarmente a, a Estados Unidos eso es imposible no, no lo dicen ni china ni rusia que, que, que podrían hallar mucho más fuerte en esto esto no le quemos a venezuela ese paso entonces lo que van a tratar de hacer me imagino porque esto que estoy contando esto mientras estoy analizándolo sobre la marcha, porque esto ocurrió hace muy poquito, muy pocas horas, eh, me imagino que van a tratar de acercarse eh, diplomáticamente para, entre la batalla judicial que hay que dar, la batalla diplomática, más el pueblo en la calle reclamando a su presidente, logra traerlo a Nicolás Maduro, que además, recordemos, que eh, eh, ya ha obtenido una victoria es que los desfachatados que decían que eh, era el jefe o el capo del cartel de los soles, ya dicen que no hay cártel de los soles. O sea, la misma justicia norteamericana. O sea, vamos a esperar, eh, pero yo creo que eh, el proceso está buscando, el proceso que, eh, que está dando el gobierno revolucionario, buscando el objetivo fundamental, que es restaurar la situación al momento en que eh, horas antes de que entraran los milicos yanquis a matar como mataron. O sea, el presidente constitucional lo dice desde Nelson Rodríguez a todo el estamento bolivariano, más el pueblo, se llama Nicolás Maduro Moro. Bueno, eso hay que restaurarlo, y para restaurarlo va a haber que hacer eh, distintas estratagemas. Y entonces, acá hay cosa de creer o no creer en el proceso revolucionario. Si no creemos y si tenemos dudas, bueno, eh, podemos inventarnos todas. Podemos decir, bueno, está transando, está esto, está en lo, está en traicionando. Si creemos en un proceso que ya dura más de 25 años y que ha demostrado al mundo y a los venezolanos que está siendo coherente y ha eh, eh, construido una Venezuela totalmente distinta a la que había... ...en la Cuarta República... ...bueno, estaremos atentos... ...a cómo se están dando estos pasos... ...que no son los pasos... ...que tenemos que dar los pueblos... Eh, ...los que apoyamos a Venezuela... ...desde afuera... ...los pasos nuestros tienen que ser otros... ...los pasos son salir a la calle... ...cuantas veces podamos... ...defender a Venezuela, denunciar el imperialismo... ...y generar toda una matriz de opinión... ...de que el agresor... ...el rapiñero el carroñero, el asesino, el terrorista, se llama Estados Unidos y Donald Trump. Y no están preocupándonos eh, qué, qué cosa eh, no nos gusta o, o no entendemos de lo que está haciendo eh, la estructura que conduce el proceso revolucionario. Eso en lo que respecta a Venezuela. Sí. Eh... Bueno, ayer empezó ya a amenazar también a Colombia, que le, le parecería bien bombardear Colombia, o ya ha dicho que van a empezar a hacer eh, acciones en tierra mexicana también. Eh, claro, Venezuela, al principio he dicho que hay, había ya un todo un marco de criminalización para justificar el ataque a Venezuela, pero ya parece que no necesita ninguna justificación para atacar. No, no, ya no hay... A veces, de la misma manera que se rompió eh, todo el derecho internacional, y se rompieron, se pasaron todas las líneas rojas. Eh, eh, Estados Unidos eh, está en manos de una mafia eh, muy potente que, como dice el propio Trump, yo hago lo que quiero. Y esto lo decía también, lo dice ¿no? eh, Netanyahu, su socio. Eh, y, y en un momento tenemos que reconocer que hacen lo que quieren Porque nosotros, los pueblos, estamos débiles para enfrentar a semejantes monstruos. Son monstruos. Lo que han hecho en, en, en Palestina eh, eh, este, eh, no, es, no puede ser comparado nada más que con el nazismo. Y lo que hace Trump, eh, un día amenazando a la Sheinbaum, otro día amenazando a Petro y otro día... O sea, eh, son cosas que antes... Podían hacerse, creo, más más sutileza. Ahora se hacen de una manera despachatada. Entonces estamos enfrentando eso. Eh, todo puede ser posible. Mañana podemos despertarnos con que se lo llevaron a Petro a Washington eh, antes de el encuentro que, que aparentemente van a tener. Eh, ya están corriendo versiones también sobre Petro que, que va a ayudar a, a combatir a las guerrillas. Bueno, habrá que ver. Todo eso habrá que confirmarlo ¿no? Eh, sobre la marcha, pero claro, lo que está claro es que Donald Trump a Donald Trump hay que frenarlo. Hay que hacer eh, todo lo posible en el mundo para frenarlo de la misma manera que hicimos todo lo posible para demostrar en el mundo que Israel no era una víctima, sino un agresor, asesino, terrorista de estado. Tenemos que demostrar que Donald Trump es un lo mismo terrorismo de Estado, eh, no puede ser el, el matón internacional que dé las órdenes a todo el mundo, y ahí juegan también eh, los gobiernos eh, dóciles, digamos, la Unión Europea, eh, los gobiernos latinoamericanos de derecha que están eh, besándole los pies a Donald Trump, encabezados por Milley, pero siguiendo una larga lista de gobiernos que han caído hay hermano de la extrema derecha o sea eso eso obviamente lo tenemos en contra ahora si los pueblos no nos movilizamos si los pueblos aceptamos esto mañana mañana va a pasar que bueno el tipo eh, entrar groenlandia al otro día dentro méxico al otro día bueno eh, no sé, lo está advirtiendo o sea no no, no no es como antes que venían un día y que ¡uh, qué sorpresa colombia Ellos nos están diciendo qué van a hacer, y lo hacen. Ahora están diciendo también que van va, va a apuntar contra Cuba todos los cadiones. Bueno, hay que defender a Cuba, hay que defender a Venezuela, hay que defender a Nicaragua. No no podemos perder más países de los que hemos perdido por las elecciones fraudulentas o porque también eh, Donald Trump, que no solamente invade y bombardea, sino que le pone el dedo al candidato que él quiere, y así hace que ganó Milley y bueno, y ahora está por verse lo que pasa en Honduras porque hoy también se conoció la noticia de que el Congreso de Honduras ha dicho que va a que contar todos los votos de vuelta o sea, todavía no está el, el candidato de, de, de Trump todavía no puede darse por ganador pero así estamos en, en manos de este personaje al que tenemos que frenarlo, al que tenemos que denunciar al que tenemos que De y tenemos que ir también eh, en nuestras movilizaciones denunciando a los gobiernos cómplices de cada país que aceptan que este eh, matón, matón de, de 3x4 eh, haga lo que quiere. Hablando de gobiernos, de gobiernos, de ustedes, claro eh, vivimos en Europa, no sé cómo calificar a los gobiernos europeos nada la la sumisión sin límites que están demostrando con, con Trump eh, no sé si les quedó cervicales para doblar ya bueno lo de Europa realmente es, es, es patético es patético porque en medio de todo lo que está pasando que a los presidentes europeos se les ocurra mandar tropas a Ucrania para pelear, para defender al payaso de Zelensky Realmente, eh, realmente si los pueblos no, no se levantan frente a eso, eh, van a padecer. Eh, porque ya no se está jugando con fuego, ya el fuego ya está, ya ya está ardiendo. Eh, ¿Qué creemos que va a hacer Rusia si aparecen soldados españoles, soldados franceses, soldados italianos que le va a mandar un misil a los ucranianos para decir no le peguen a, a los españoles, no le peguen? Bueno, eh, las provocaciones que están haciendo son tremendas. Eh, y eso también los pueblos tienen que medirlo. Decir, yo a veces pienso que en Europa, por como veo algunos sectores de la población, eh, siempre digo, parece que están en, en el Titanic, pero en la sala de, de juegos o en la sala de, de fiesta. No se están dando cuenta que se hunde el Titanic y por eso cuando se den cuenta ya es tarde no va a haber salvavidas para todos entonces eh, me parece que eh, ahí también hay que tomar una, una medida de respuesta frente a estos gobiernos que están haciendo también lo que quieren porque qué sentido tiene hoy eh, después de todo lo que ha pasado con Ucrania de, de, de, de que ha quedado demostrado que este Fantoche eh, ha puesto en peligro Eh, a la humanidad con, con, con sus locuras eh, ahora salir a defenderlo matando tropas y mandando soldados al muere sí, no, esto no, es no, así están, es, están buscando meternos en una guerra con una potencia nuclear sí, sí, ese es el tema y creen, porque creen que Rusia tiene una capacidad de paciencia ilimitada pero ya se lo ha dicho Putin varias veces pero así estamos digo eh, Putin por un lado marcando una línea. Los chinos marcando otra, diciendo eh, a Trump no te vas a apoderar de todo lo que crees que te vas a apoderar. Y por otro lado, eh, Trump tratando como un elefante en un bazar, con una navaja muy filosa, tratando de, de cortar lo que puede. Y por eso digo que eh, esto no es una guerra eh, que nos plantea el imperio eh, solamente eh, por apoderarse territorio. Es una guerra eh, ya Casi definitiva o sea, Estamos enfrentando un momento eh, de, de Retroceso Civilizatorio Ya con lo de Palestina Tenemos suficiente para Demostrarnos Que el, Quienes han operado Contra el pueblo palestino de la manera que lo han hecho No son eh, No parecen seres humanos, parecen monstruos parece todos los días tenemos El eh, De testimonios de cosas horrorosas para contar y pasarán años y, y eso seguirá seguirá digo en la mente de la gente como Hiroshima eh, que no se termina nunca de hablar de Hiroshima porque dejó mucho mucho, mucho eh, destruido y pasa en los años y sigue lo mismo entonces eh, por eso digo que es un momento que hay que ponerse de pie y no tener miedo y, y, y no tener Eh, la menor duda de que al imperio si no se lo enfrenta, el imperio nos pasa por encima y nos esclaviza nos esclaviza este es el tema Bueno Carlos, pues muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros eh, antes de despedirte recordar que en Sicilica y Ratea también pueden escuchar el, eh, la radio de Resumen Latinoamericano y de Resumen Latinoamericano de Medio Oriente Eh, sí, por a, a, supuesto Volvemos el, en la primera semana De febrero sem Este mes siempre eh, lo, lo usamos Para rearmarnos un poco Lo que pasa es que No nos ha dado, nos ha dado tregua El mundo no, no, no. Este, este mes de enero que suelen ser, ser Meses un poco más tranquilos eh, Por lo menos en el continente el latinoamericano Siempre se dijo que En enero no pasa nada Desde hace años, enero tremendo los 3 ¿No, no, no, no la habéis pasado la agenda a <risa> <No. risa> Bueno Carlos pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Un abrazo grande a ustedes y igualmente hasta luego Esperan las 3 de la mañana 3 de enero en el calendario Caracas dormía tranquila bajo su manto diario pero el cielo no trajo sol trajo un ruido de metal Y en fuerte tiuna se rompió el silencio habitual No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras Que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela ¡Liberen a Nicolás! Grita una parte del mapa, mientras la agarra Sentencia destapa, de dicen que va hacia el norte sobre el mar prisionero, en las entrañas de acero de un buque extranjero, que el mundo se desvenga, que nadie quede mudo, hoy la historia se parte. Libere Gamaduro, hoy en Moscú escuchas el eco en el Caribe. Si cae un socio, el equilibrio no sobrevive. pekín levanta la vista, el dragón debe mirar que las flotas del imperio han vuelto a navegar. Hermano en La Habana, sandinista en Nicaragua, saben que esta misma lluvia, mañana será su agua. Si hoy tocan a uno y lo sacan de su cama, mañana su juje. Incentriara toda la rama Dicen que el Ibojima Navega con la presa Que van rumbo a Nueva York A servirlo en la mesa Tron firma la orden Petro mira con espanto Es justicia o es venganza Lo que cubre con su manto Las bombas en la Carlota Dejaron su marca en el suelo Un pájaro de hierro Se lo llevo en pleno vuelo Para el que celebra en Miami, para el que llora en el barrio. Esto no es solo un hombre, es un cambio de escenario. La soberanía sangra cuando el juez es el verdugo y la libertad no nace bajo la sombra del yugo. Venezolano despiértase a cual sea tu color. Hoy tu tierra fue pisada por la bota del invasor. El mundo aguanta la respiración, la moneda está en el aire. Nadie sabe el costo, nadie sabe el desaire, desde el sur hasta el oriente, el mensaje es duro. Me respetan a los pueblos, me liberen a Maduro. Me respetan a los pueblos, me liberen a Maduro.